Muy, pero muy buenos medios días. Como todas las semanas les decimos a aquellos que son oyentes de Hora Libre, estamos saludando con la alegría de tener también gente en el estudio, de estos que nos hacen el aguante. La semana pasada hablábamos con los docentes directivos. ¿Se acuerdan que estuvo Olvira Cabo, estuvo eh, por ahí Carlos Mirés? Eh, directores históricos que nos hablaban de... Eh, las cosas que cuesta a veces, de algún desde algún lugar, repensar en nuestra sociedad, ¿no? Esas cosas que a nosotros incluso nos cuesta entender, porque eh, la ciudad de Buenos Aires presenta muchos desafíos, presenta muchas heridas. Estamos en una semana difícil en ese sentido, eh, por ahí pensar a veces la educación pensar qué cosas son importantes y qué cosas no lo son tanto también eh, es parte de aquello que nosotros tenemos ganas de traer en la memoria qué sé yo a veces uno se pone a pensar en qué cosas nos ocupan y nos preocupan ¿no? eh, una, una primera diferenciación que me, me interesa hacer es con los oyentes y con la gente que está en nuestra mesa. Les voy a pedir que se presenten, ¿sí? Así ustedes dicen quiénes son, sus nombres. Algunos ya deben ser conocidos por nuestros oyentes, pero bueno, hagan sus propias presentaciones. ¿Empezamos? Bueno, como siempre, el primer principal. Soy Héctor, pero me dicen Chicho. ha reconocido por todos lados. <risa> Chicho, ¿de dónde sos? ¿De qué escuela? Soy alumno de la escuela de reingreso, uno del 18. ¿De <coughs> Soy del barrio Matagero. Bien, aquí a mi derecha. Bueno, eh, seguimos. con Yo vengo la primera vez eh, acá a la radio. Es una emoción para mí estar. No, no le mientas a la gente que hace mucho tiempo que venís. Bueno, no, soy Leandro Banegas. Curiosamente venimos del mismo colegio que Chicho, pero Chicho va a la noche. Eh, ¿Y eh, sería el reingreso? Eh, no. Eh... ¿Qué es? Ehh... Ehh... Ehh... Tomás Espora, ¿no? Bueno... Es, eh, pero nosotros, ser... claro, lo conocemos como Nacional 13. Sí. Por eso. Venimos de ahí. Va, yo vengo de ahí y ahora se va a presentar la otra persona. <risa> bueno, soy Ayelen. También del Nacional 13. Bien. Que ya estás en la universidad. Sí. ¿En qué año estamos ya? Empezando segundo ya. ¿En abril o ya empezamos? Ehh... No. Ya hicimos verano. Ahora... En abril, vamos con segundos. ¿Cómo es eso de estudiar en el verano? ¿Te eh... dirías complicado. que complicado estudiar en el verano? ¿Usted qué <risa> hace la boca? Cuando, cuando estudio, me cuenta. Bueno. Complicado porque todos dormían, todos abandonaron, nadie se quería levantar temprano, pero bueno, quedamos un grupito que, que lo hizo. ¿Y es un sacrificio? Ese, ese sacrificio creo que es el que vale. ¿no? El de no tratar no abandonar en, una, en el verano y, te, y dar materias que te ayudan A terminar la carrera más rápido también. Porque también está la parte de Optar a no hacerlo y hacerlo en el año Por decir, el verano descanso Vamos a, a ordenar un poco el, La temática y la gripe Vamos a hablar de los valores ¿no? Las cosas que valoramos Y aquellas cosas que realmente tienen un valor per se eh, Y por ahí, por eso es la pregunta Digo Eh, una de las cosas que aparecen en la sociedad como un valor que algunos dicen que se ha perdido a través del tiempo es el del sacrificio y del esfuerzo. Eh, por eso te preguntaba, y vos lo que me decís es que había muchos inscriptos en el inicio de los cursos de verano, no tantos egresantes. No, no dejaron casi todos. Empezabas con un aula con 50, 60 personas y terminamos 21, 22 Era muy difícil el nivel de exigencia ¿Por qué? ¿por qué te parece que era ese nivel de deserción? Eh, yo creo más que nada porque bueno por ejemplo yo hice inglés ¿no? sí. y al, al hacerlo en verano no te explican tanto como durante una cursada pero los chicos más que nada eran generalmente por no me quiero levantar. Y bueno es en, en el sentido de fiaca fin sí, pachorra también tiene materias tenía materials en la noche y también complica un viernes salir a las 11 un viernes en verano La mayoría de los pibes que bueno, vamos a salir a tomar algo, vamos a la bueno, casa... Bueno, de... la historia también es qué prioridades tenés. Digamos, claro. Si yo salgo a las 12 de la facultad, tranquilamente puedo salir. La noche de Buenos Aires te lo permite. La historia es eh, qué cosas son las que uno valora y pone también en la balanza, digamos. Vos lo pudiste soportar, lo pudiste llevar adelante. Sí. Eh, ¿Cómo te fue? Bien. Una bien y la otra todavía no sabemos. Le tengo que dar una nota. Bien. La, la Digo, ahí es donde me parece importante Empezar a trabajar con esta primera noción no En la sociedad Esto que vos decís, bueno, los chicos quieren ¿no? También los chicos también quieren a veces No sé si todos, pero eh, Igual que los chicos, los grandes, los, los jóvenes eh, También quieren superarse, quieren crecer Y eso lleva a tomar decisiones Y decir que sí, a algunas cosas Implica en algún momento decir que no a otras Esto es en la vida así Digamos Yo aprendí muy chico, tipo 12, 13 años, conceptualmente, la vida me fue demostrando que siempre es así. Cuando uno le dice que sí a alguna actividad, está diciendo que no a un montón de otras posibilidades. Eh, en la sociedad eso también se aprende. Digamos, no no es la escuela la encargada, o por lo menos no es la única encargada de enseñarnos eso. no eh, Vamos a escuchar qué pasa con los valores en la sociedad, según Norberto Galasso, en una entrevista que habían realizado los chicos de qué escuela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 Escuchábamos ahí a Norberto Galazo, historiador, que nos decía algunas cuestiones que a mí me resultan interesantes. Una vez es que se valora aquello que organiza la sociedad o la sociedad está organizada por sus valores. Eh, por ahí algo entonces que me alerta, ¿no? Si ustedes dicen que los chicos no no pueden sostener esa primera decisión de anotarse en un curso de verano, ni siquiera durante dos meses, eh, es difícil entender... Eh, o es muy fácil entender después porque hay cosas que no se pueden sostener en el tiempo aunque uno se las proponga porque en realidad no tiene que ver solo con una decisión individual eh, es parte de eso que nos constituye en tanto ser social ¿qué les parece a ustedes? ¿ustedes notan algún cambio con respecto a cuando eran más chicos a los adultos de cuando ustedes eran chicos a ustedes que ya son adultos o son adolescentes mayores eh, en esto de organizarse y de proponerse cosas y poder lograrlas les pregunto digo a ver hay alguna diferencia entre cómo ustedes percibían que los adultos se comprometían cuando eran grandes y cuando ya habían tomado la decisión qué sé yo al terminar el secundario de seguir estudiando de dar materias o de trabajar a mí me parece que es eh, hay distintos tipos de valores ya con el con el paso del tiempo cambiaron los valores uh -huh. a mí me suena más porque antes No era tan necesario como ahora el estudio, el que estudiaba y tenía la posibilidad de seguir una carrera en la facultad o en la universidad. Era eh. algo para tenerlo es eh, para vos esforzarte como para obtener algún beneficio, digamos. Sí, siempre. Siempre o sea, si vamos a pensar en que querés tener algo, te tenés que esforzar. No sirve de nada eh no esforzarte y tener Cho no de un cambio enorme, por ejemplo, cuando yo empecé a ser docente ahora que hace años ya que la docencia es parte de mi vida que es cuando yo empecé los pibes decían que querían ser alguien hay algo que vos dijiste por ahí que se repite muchísimo es que ahora los jóvenes dicen yo quiero tener algo Exacto. no quiero ser algo ¿qué diferencia hay entre ese ser y ese tener? porque lo dicen sin pensar pero hay algo detrás sí. que, no. Debo... No, yo el lo mío bueno Lo que quiero ser, eh, es una palabra que puede eh, ser que complota con muchas cosas que dicen todos. dice no, oh, ser, no sé, eh, puedo tener, pero no saben las cosas que quieren tener. Digo, yo los dejo por ahí pensando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que uno quiere ser y por qué entonces construye y se esfuerza para hacer algo o alguien o, de, o poder dedicarse a algo? ¿Y qué es lo que uno quiere tener? para empezar a pensar qué cosas valoramos. ¿Les parece? ¿Hacemos una pequeña tanda? ¿Les parece? Antes de irnos. ¿Cuál el teléfono al que la gente nos puede llamar? El teléfono es 5371-400. 4600 va. 5371-4600. Esto es hora libre y nosotros hacemos una pequeña tanda y después volvemos con más programa. los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la ciudad. Bien, Bien de todos. todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural... En Radio de la Ciudad. Dentro del Festival Músicas del Sur se presentan Dolores Solá, Tiago Petit y Arthur de Faria. Hoy a las 21 en el Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444 con entrada libre y gratuita. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Hay que pensar hoy, hay que, hay que pensar mucho. Claro, digo, ¿cómo es esto de querer tener cosas, no? Eh, distinto de querer ser algo. Eh, yo... y pero ahora pasa también más por lo tema económico, eh, los pensamientos de las personas. Antes, capaz que no, antes era soy doctor, estoy trabajo en las radios, y ahora es, no, tengo que trabajar de cualquier cosa pero que me rinda a mí, o sea... Poderte en mi casa Mi auto Poder salir Poder irme a cenar No Bien, ahora vamos me, me, a me miraron con yo una te, cara te, Todos No, no, yo no Yo te quiero Atentamente Porque después Tengo algunas cosas Para pensar acerca de eso ¿Vos qué pensás acerca de esto? Lo escuchaba recién a Lea Y yo pensaba que Por ejemplo Yo elegí la carrera Por lo que a mí me gusta No por la parte económica Ni porque si puedo Salir a cenar Y pasear Yo elegí porque Es lo que quería hacer Y lo que realmente Me interesaba tenga o no tenga trabajo el día de mañana es lo que me gusta a mí hacer ahí hay algo bien distinto digamos cuando uno se plantea la posibilidad de tener una profesión o una vocación construirse para, para estar en esa vocación y poder eh, desarrollar y realizarse sí eh, y por ahí una de las cosas que también hay que darle respuesta, que es esto que decía Leandro y que a mí me parece que también en algún momento planteaba Chicho que es, bueno, uno tiene que atender lo que tiene ahora también. ¿no? bueno, tiene que comer, tiene que salir, quiero salir a divertirme, me parece que tengo derecho, entonces para eso trabajo de lo que venga o me dedico a lo que sea. Me parece también que tiene que ver con algo que eh, los teóricos de la sociología, de la comunicación, de, de toda esta era más posmoderna plantean que es la construcción identitaria, que es hace mucho tiempo uno construye identidad desde otros lugares. Eh, desde la familia desde bueno el deseo de mi padre decía que yo quería eh, tenía que crecer entonces si mi papá no había logrado ser abogado está bueno que yo quiera ser abogado médico digamos esta historia de mi hijo el doctor ese hijo de cual estar orgulloso sí pero hay, hay muchas familias eh, me hiciste pensar hay muchas familias que es eh, muchos estudios de abogados son carlones e hijos porque estudiaron los padres de abogacía ...y los hijos siguen en la misma rama... ...precisamente hay una cuestión donde los los padres... ...abren el camino y después los hijos... ...se suman a eso... ...y quieren seguir avanzando desde lo que abrieron los padres... Uh -huh. ...digamos pero así te pasaba... ...eso se parece mucho más al medioevo... ...que al presente... ...donde vos tenías el, el panadero... ...y los hijos de los panaderos eran panaderos... Sí, ...y el hijo del carpintero... ...no se preguntaba qué iba a ser en la vida... ...de la nación no, familia carpintero... ...si va a ser carpintero... ...digo... Yo voy a decir dos cosas acá Primero que uno construye identidad En esta era, nos guste o no A partir de lo que consume Los otros nos reconocen Por aquellas cosas que consumimos No es igual vestirse Con una camisa blanca lisa Que vestirse con una camisa de Chicago Algo me está diciendo De uno y del otro Esa forma de vestirse sí. Hay algo de lo que consumimos De lo que compré, de lo que gasté Que me represente y me identifica ¿Sí? En otra época, uno tenía que utilizar otros otros métodos para, para que los demás lo identifiquen. Es ahí donde yo planteo, bueno, las cosas que se valoraban para ver quién sos, dónde estás en la sociedad, son otras. No digo que sean ni mejor ni peores, lo que digo es, ha cambiado. Digamos, que yo uso, no un ce gorrita, que use sombrero, que use anteojos, o que use paraguas, o que tenga auto, tenga bicicleta, o ande a pie, cuando ande descanso, o en alparagatas, use morral o valija. Eh, me plantean situaciones en las cuales yo reconozco que el otro es distinto a algún otro grupo, que pertenece a un grupo y no pertenece a otro. Digamos, vos ves a un tipo de, no sé, sandalias, eh, Eh, no sé, bermudas, morral eh, y camisa terminada a mano eh, y no es un porneo el tipo le salió caro eso que compró <ríe> ¿sí? pero es distinto si ves un tipo de zapato punta cuadrada, color negro pantalón eh, de vestir, vestir color camis... negro y camisa blanca ¿sí? los dos podrían tener el mismo estatus académico ir a la misma universidad es más, ser parte de la misma cátedra ¿sí? Cuando ustedes van a la universidad, la jungla de compañeros que los acompaña también tienen estas diferencias. Aunque estén todos en el mismo lugar. No hay una construcción identitaria por estar en el aula A cursando Matemática 1. No construimos identidades de ahí. Pero sí se construye identidad porque uno lleva una remera de River, el otro una de Boca, uno usa gorritas. Los que se visten como pibe chorro con todas las cosas grandes, con todo el equipo de gimnasia. Los que vienen de gym, ¿sí? Digo, se construye identidad desde el lugar que, que es el consumo. Por lo tanto, hay algo que ha cambiado. Esto que vamos planteas es distinto, sigue sí, distinto. Lo que me gustaría es empezar a reflexionar por qué es distinto. Una de las cosas que nos decía por ahí Galazo era, bueno, la sociedad cambió, pero también planteaba que, bueno, en esa sociedad uno se siente solo, pero resulta que hace lo mismo que un montón de otros que están solos. ¿Sí? Esto de... Bueno, si soy individual es porque la sociedad es individualista, pero en esa individualidad donde tomo decisión yo solo, hay muchos otros que toman las, mism las mismas decisiones que yo, aunque yo no me entere. Como esto que vos decías, bueno, trabajo de cualquier cosa, de lo que venga, me guste o no me guste, para conseguir poder salir, poder divertirme, poder vestirme, poder morfar, poder comer, ¿sí? Es la decisión que para vos Es hiper personal, es tuya Pero que seguramente Si uno toma la posibilidad de preguntarle esto A 10.000 pibes De los 10.000 te va a haber 9.000 que te dicen Y no, yo la de lo que venga ¿Sí? Ahí es donde digo Da la sensación que uno toma Decisiones personales Solo en el mundo Y no está tan solo También tenés que ver cómo te cómo es tu vida Y cómo te acompaña en la vida vos Porque vos no, no vas a estudiar de lo que querés estudiar si no tener la posibilidad de ni siquiera comprarte un cuaderno ni un libro. Si vos tenés la posibilidad, estés feliz. No, no. se <risa> como que era sido no. resignada. ¿No por qué? ¿Qué es lo que ¿Por qué no todo el mundo tiene esa posibilidad? Y por qué si vos no puedes terminar el secundario porque tenés que trabajar para mantener a tu familia, no vas a poder acceder a una carrera porque tu prioridad va a ser mantener una familia. Bueno, ahí aparece algo que es bien interesante. Primero es cuando tus recursos económicos no te permiten seguir ¿sí? tener la libertad de elección, o cuando tenés unos compromisos que resultan ser más vitales, más eh, mucho más preocupantes y que te ocupan, en definitiva. ¿Saben cuál es la otra escala? Los que están muy arriba. Yo recuerdo que, eh, de modo particular, me pasó en una escuela donde los chicos eran chicos de mucho dinero, una escuela privada de estas muy top, pero donde... Había, cuando me pongo a hablar con otros compañeros Que trabajaban también en escuelas muy caras y demás eh, Había una de estas asesoras pedagógicas de los chicos Que en un momento decía Bueno, acá tenemos algunos chicos que, que están queriendo ver su vocación y, yo, y un director que le dice Despertate, la vocación es para pobres ¿Cómo? <risa> claro, nos da la sensación de como los chicos tenían la cuestión económica resuelta Eh tenían la posibilidad de elegir lo que quisieran en el mundo. Entonces el director, con muy buen criterio, dijo nadie manda a estos alumnos a esta escuela y paga un dineral en estas escuelas para que los chicos tomen decisiones al azar porque a él le parece que tiene la vocación. Entonces nos empezó a marcar un cuadro, fue una, mirábamos por, por el vidrio hacia el patio, nos empezó a señalar pibes, este chico es hermano de tal otro y los padres son médicos tiene ser médico a nadie se le ocurriría pensar que él tiene que tener una vocación distinta ¿qué vocación me estás hablando? ¿de qué decisión personal? tiene que llenar con su nombre una tableta que es hijo de ¿sí? o no, bueno, bueno, no de a... claro, entonces, bueno, y empezó a marcarnos esto es, en esta familia son todos artistas en esto son todos Médicos, estos son todos abogados Estos son todos trabajadores del campo No trabajan en el campo, gestionan ¿Sí? Y yo me encontré ahí con un mundo Digo, yo trabajaba en la misma época en, en una escuela con población vulnerada Donde los pibes tampoco podían tomar decisiones Resulta que las decisiones estaban tomadas Per se por los adultos Y por el sistema social que ya estaba dado Ni los muy ricos Ni los muy pobres ¿Sí? Podían tomar decisiones en libertad Los muy ricos porque ya socialmente se había decidido por ellos... ...hacia dónde tenían que ir... ...qué vocación me estén... ...qué deseo... ...más vale que desees lo que la, la sociedad te está marcando... ...que es ser, pertenecer y sostener... ...determinados imperios que ya estaban dados... ...y en los lugares de mucha más carencia económica... ...también pasaba esto... ...los que podíamos tomar mucho más libremente esa decisión... ...eramos los de clase media... ...porque de última tenés todo para jugarte... ...muy poco para perder... ...mucho para construir... Sí Digo, ahí la escuela Resulta que la escuela pública Me parece que da mucha oportunidad Que es la oportunidad de conocerse, de elegir Pero no es tan sencillo pensar en esto Hay ¿no? mucha gente que dice eso eh, A mis hijos o sea, la primera le manda un privado Y después dicen, no, en el secundario Los voy a mandar a un colegio del estado Bueno, vamos a pensar después ¿Por qué tiene mucho valor? Para mí la escuela estatal es la mejor de las escuelas Voy a ser muy sincero en esto Eh, quizás porque soy fui alumno de una escuela privada Pero fui docente de todos los niveles Tanto privados como estatales, de gestión privada, mixta, confesional, no confesional Y la verdad es que la, la experiencia me termina diciendo que la escuela del Estado Es una de las más exigentes, pero también es una de las más comprometidas con su alumnado Por ahí, bueno, eh, para nosotros sí es un valor que todo el mundo tenga acceso a la educación Hay un lugar que se llama Centro de Asignación de Vacantes para Escuelas Medias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos una entrevista con Susana Labate. Eh, ¿Tenemos la conexión? Me dice que sigue sí, eh, aquí el operador técnico, así que eh, te digo hola, Susana, ¿estás ahí? Te escucho una fritura espantosa. A ver, vamos a ver si lo arreglamos. Eh, se fijan ahí, si puedo a ver si se cortó o qué pasó. Eh... Nosotros seguimos hablando con esto y vamos a comunicarle parte a la gente de lo que a mí me parece importante, es que todo el mundo pueda acceder a la educación. Digo, ustedes pueden pensar esto con libertad precisamente porque hubo una escuela que nos permita eh, a veces construir esta posibilidad de pensarnos y de proyectarnos. ¿no? Digo, ¿ustedes qué miedos les provoca esto de proyectarse hacia el futuro? de pensar en Vos me decías algo que era, bueno, yo quiero hacer esto porque me gusta, Pero no sé tanto si me va a dar plata, si no me vas a dar plata. ¿Te genera alguna angustia de eso? ¿Cómo, cómo lo manejás? Eh, me generó angustia cuando decidí hacer esta carrera. Digamos, yo quería ser maestra antes. Después empezó a hacer radio y bueno, nunca abusó. quisiste llenarte de plata. <risas> nunca pensaste en ser rica. Por... <risas> yo voy a decir algo que es... Me acuerdo de cuando ella empezó a cursar la facultad... Eh todos los que los compañeros de ella eh, no sé si eh, entraron porque no sab... no es que no sabía, pero no sé, se dieron cuenta de que no todos van a llegar a lo que todos quieren llegar, o sea, radio, televisión. los que están haciendo comunicación. Claro, comunicación, Y todos todos entran y son va todos en la facultad y entran y entran y entran, vos decís de acá dos O uno va a ser algún día famoso o no, aparte entonces, entran todos entonces desilusiones sí. quedan bueno habría que ver qué es lo que uno quiere hacer qué, qué, qué quiere realizar y qué imaginan eso de lo que es ser comunicador social la mayoría te imagina que va a estar trabajando cuando egresa trabaja en un noticiero famoso adelante de cámara y es lo que todos te dicen de comunicación social digo porque no necesariamente es eso No. Digo, yo estoy convencido de que uno puede ser un muy buen comunicador no. social... ...y dedicarse a un montón de otras tareas. que yo Hoy los comunicadores sociales trabajan en sala de prensa, en empresas, en el Estado... ...en comunicación interna, interinstitucional, comunicaciones y relaciones sociales, laborales. Tenés muchas ramas, eso es lo que pasa, tenés muchas ramas para enganchar laburo ahí. Pero lo que no sé, lo que entran a estudiar eso piensan que van a ser famosos y quieren ser o Tinelli, no porque no me gusta, pero Tinelli eh, o... Un, un gran empresario la... como Ricardo Ford. No, no, eso no, es no, no, no, aquí, no, no. Eso es un empresario. Eso, no, claro. No. Eso, pero... Pero bueno, ese, ¿sí? la historia que es cierto que es un modelo. Eh, es un modelo que la gente de alguna manera ve. Yo no sé si admiro o no, pero sí es cierto que los personajes que uno ve en televisión muchas veces son admirados y a veces marcan el rumbo de aquellos que quieren imaginar. <risa> digamos la televisión eh, como una constructora de grandes relatos muchas veces lo que hace es permitirnos la imaginación siempre nos puso qué sé yo la novela siempre nos contó la historia de gente pobre que llegaba a ser rica de digo, históricamente las eh, grandes heroínas de nuestras novelas latinoamericanas fueron sirvientas que llegaron a ser eh, las grandes eh, jefas de los condados y ahora quizás los nuevos relatos no cuentan eso cuentan otras cosas, qué sé yo a mí me... más allá, digamos, si la historia era en los 70 de trampa por un soñador en los 80, las de eh, ¿cómo se llama esta mujer? Andrea Le Boca o las de, no sé eh, todas estas chicas que han sido pobres y después fueron ricas, hasta la Fine construía ese lugar, ¿no? Eh, quizás había un intento de pensar la movilidad social y donde uno decía, bueno, yo puedo ser pobre o puedo ser clase media y aspirar a ir creciendo y, y moverme socialmente y, y crecer también en lo que tengo en la posibilidad económica, en la calidad de vida yo creo el que problema la... es cuando aparece un, un personaje como Ricardo Ford y quizás ahí, como vos lo nombrás funciona como modelo, pero es un modelo que dice, a mí la, la, la plata no me interesa, no me interesa porque me llevo de arriba y la, me dedico a gastarla y donde el esfuerzo entonces no tiene ningún valor y donde Me pongo a actuar porque... Después te actúa. voy a dar una, una opinión que tengo. Bueno, eh, tenemos la comunicación telefónica, Alberto. Si sí, estamos ahí entonces en el aire. A ver, Susana Labate, hola. Buen día. Hola, oh, se nos había cortado, así que perdón por ahí. No hay ningún problema, aquí estamos nuevamente. <ríe> Está muy bien. Bueno. Centro de Asignación de Vacantes para las Escuelas Medias de la Ciudad de Buenos Aires. Tu programa es Promotores de Educación, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacen los promotores de educación de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Contanos un poco de qué se trata este programa. Te cuento. Bueno, en principio eh, cumplimos este, más de ocho años de colaborando en dos líneas, colaborando en principio con la comunidad en el ejercicio de lo que es el derecho a la educación y por otro lado con las escuelas. A ver, eh, estas dos líneas eh, en relación con la comunidad, los promotores son esos esas personas que actúan como interlocutores entre la comunidad y las escuelas, no solamente para las niñas y los niños, sino también para los adultos. Una cosa muy interesante que pasa en los barrios es que hay muchos adultos que tienen interés en terminar su escolaridad. Y por otro lado, en relación con el sistema educativo, eh, las promotoras y los promotores trabajan con las escuelas en lo que nosotros llamamos el poder favorecer la permanencia de los alumnos y las alumnas en las instituciones. Vos viste, Cristian, que hay muchísimas acciones de inclusión, sí. y en definitiva todas estamos orientadas o direccionadas a que los chicos puedan ingresar, permanecer y egresar con calidad en las instituciones escolares. Todos trabajamos para fortalecer esta trayectoria. En ese marco, promotores, ¿en qué aspecto de la trayectoria escolar eh, trabaja o intenta este, dar su, su aporte? En esto de poder trabajar con las escuelas en favorecer el vínculo con las familias que acompañan la trayectoria escolar de los niños y las niñas y los chicos del nivel medio. Claro. ¿En qué punto? A veces la escuela eh, tiene... Um, algunas dificultades, y no por la escuela misma, sino por la complejidad de algunas situaciones, de poder tener la información de por qué algunos de los alumnos dejan de asistir a la escuela. A veces pasan 15 días y no sabemos por qué eh, Juancito de tal grado dejó de venir y la escuela no puede comunicarse con la familia. Entonces es ahí donde interviene la figura de la promotora o el promotor. ¿Cómo, vez... Te pregunto, ¿cómo se organiza el trabajo en los barrios cuando esto pasa, porque en realidad lo que históricamente nos pasó desde adentro de la escuela es que uno tenía como el vacío, bueno, no vino más, se quedó el aula vacía, exactamente, el... y no sabemos desde la escuela por qué no viene más. Y en realidad es una obligación de la escuela determinar qué pasó con ese con ese alumno, digamos, ¿no? Entonces, el, este dispositivo que nosotros vinimos construyendo como equipo de promotores conjuntamente con el sistema educativo es una cosa te diría, está muy sencilla, eh, hay una promotora este que se referencia con la institución, las instituciones las vamos acordando con las supervisiones escolares, y la promotora se acerca a la escuela sistemáticamente con la frecuencia que se acuerde con la escuela, una vez por semana, cada 15 días, cuando sea necesario, en algunas escuelas nosotros colaboramos a lo que llamamos a demanda, la promotora se acerca a la escuela, se sienta con el equipo de conducción de la escuela, y entonces la escuela de alguna manera determina cuáles son las familias que necesita que la promotora se acerque a sus casas. Entonces ahí la promotora va a las casas de estas familias y para poder ver qué es lo que está pasando, ya sea por qué, para ver por qué este chiquito no está asistiendo o bien muchas veces los chicos asisten a la escuela pero... Hay ciertas barreras invisibles, ¿no es cierto?, que impiden que la familia se pueda encontrar con la escuela para poder compartir lo que es la trayectoria escolar de este niño. Entonces, eh, ahí las promotoras tienen este valor estratégico de ser del barrio. ...de conocer la dinámica comunitaria, conocer las instituciones... ...conocer las organizaciones sociocomunitarias que allí funcionan... Eh, ...cuáles son las llaves, dice que en cada comunidad hay como llaves estratégicas... ¿no? ...para poder llegar a las familias, bueno, ellas tienen esa información... ...que se transforma en estratégica en términos de que ellas son parte de la comunidad... ...así que eh, muchas veces nosotros hacemos la diferenciación entre... ...los casos que las escuelas piden para que las promotoras visiten... Y la cantidad de visitas o de acciones que requiere para que una promotora pueda encontrarse con estas familias. Ah. Y ahí está la riqueza del trabajo y de este armado en red que las promotoras van haciendo con las instituciones, con los vecinos, con las familias, este con algunos informantes claves que tienen que ver con la buena voluntad y la y esos vecinos solidarios que en todos los barrios existen. Digo. Tengo una pregunta, eh, ¿es siempre desde la escuela hacia los chicos y no a la inversa? Digamos, ¿no es la familia que sale a buscar a alguien que los ayude desde la escuela? En realidad, nos eh, ¿en relación con qué, por ejemplo? Claro, qué sé yo, por ejemplo, no sé, si hay un vecino que ve que hay chicos que no están yendo a ah, la escuela. Ah, sí, perfecto. Esa era la otra línea que yo te comentaba antes. Es decir, hay, uno podría pensar que esta promotora o este promotor es como un puente no entre dos ámbitos, lo escolar y lo comunitario. Y este puente es de ida y vuelta. Lo que yo te contaba recién es como una de las direcciones de la escuela hacia la comunidad. Claro. La otra dirección de la comunidad a la escuela es este lugar del promotor donde el promotor, digo, de alguna manera, orienta a las familias en dónde acercarse, cómo acceder, A este a poder ejercer este derecho a la educación traducido como poder orientarse orientarlos para poder acceder a la vacante por ejemplo que es tu pregunta puntual claro. en ese caso nosotros como programa este hemos empezado hace desde el 2002 con una estrategia muy sencilla eh, que tiene que ver con esto de lo que es la comunicación comunitaria eh, de abrir mesas de difusión a los centros de salud y las promotoras están abriendo mesas dos veces por semana en más de 12 centros de salud de los barrios donde estamos trabajando, con justamente en ese lugar donde el barrio se concentra eh, y después de muchos años el barrio va reconociendo, ah, tenés, ¿querés saber algo de eh, fechas de inscripción, del tema de la beca? ¿Por qué no vas que tal día están las promotoras en el centro de salud? ¿no? Como esta, esta posibilidad de que el vecino pueda tener un lugar de referencia A partir del cual pueda acceder a lo que le corresponde por derecho son las, En general son los centros de salud Salvo en el barrio Carrillo Que tenemos ahí eh, un espacio maravilloso Que es el centro educativo Carrillo claro. Donde además de estar en el CESAC 24 Estamos en el centro educativo Carrillo Donde la gente sabe que ahí alguien lo va a orientar en lo educativo Así que ahí nosotros tenemos como la doble vuelta Y lo que pasa como un beneficio, si querés, secundario sí. es que cuando las promotoras salen por el barrio a visitar las familias que la escuela le ha pedido ahí se encuentran con situaciones de chicos por afuera de la escuela que no han sido visibilizados por nadie entonces ah. ahí también es el otro trabajo de tener la mirada atenta cuando recorren la, el barrio para poder detectar lo que son para nosotros estos casos de desescolarización Bueno, ahí es donde yo también apuntaba porque digo, muchas veces nos ha pasado trabajar en los barrios en mi caso con otros talleres que se lleva radio de música, de música, uh -huh. de, de cine y demás, y uno muchas veces tenía pibes que estaban escolarizados que estaban enganchados con la escuela pero también había una preocupación sobre todo de la gente que coordinaba los centros de convivencia, los centros educativos los centros de recreación, que eran esos chicos que si sí se acercaban quizás un sábado pero ellos sabían que en la semana no estaban yendo a la escuela totalmente, totalmente. esa es una de las, de las digamos, de las acciones que Ana de alguna manera que se, se fueron instalando en, en la recorrida de las promotoras como parte de la, del resultado de la recorrida, que quizás no fue lo que en inicio le dio sentido al recorrido por el barrio por parte de las promotoras, ¿me entiendes? Claro. Eh, y que también es el resultado de las mesas de difusión de la oferta educativa, porque a veces son muchos, muchas veces son los mismos vecinos que llevan otros vecinos a la mesa y le dicen, esperá que la promotora te va a decir cómo hacer para conseguir una vacante. O sea, que la verdad que es como un entramado que se ha ido construyendo en estos años ¿puedes decirme en dónde están? porque ya nos va a terminar el tiempo y si sí quisiera que si la gente quiere saber en qué barrios están cómo comunicarse con ustedes eh, nosotros estamos trabajando a ver, por barrios estamos trabajando en la Villa 31 y 31 BIS Y ahí estamos atendiendo orientaciones eh, La información sobre la oferta educativa pública En el CESAC, eh, en el Centro de Salud Para los vecinos de la Villa 31 eh, sí. Cuya directora es Eugenia Cámara Estamos también en la zona de Barracas En el CESAC 10 eh, Estamos en el CESAC 35 En el CESAC 8 de la Villa 2124 En la zona de Soldati, Carrillo, Fátima Estamos en el CESAC 6 de Mariano Acosta y Cruz en el CESAC 24 del barrio Carrillo, en el Centro Educativo Carrillo, ahí también en el barrio Carrillo, uh -huh. estamos en la zona de Sildáñez, en el CESAC 14, en Horacio Casco y Escalada, estamos en la Villa 20, en Lugano, el CESAC 18, y estamos en mmm, lo que es eh, Ciudad Oculta, Villa 15, en el CESAC 5. Creo que no me olvido de ninguno son varios qué memoria Susana <risa> son, los años, son los años son los bueno que... después nosotros interés? vamos a contar un poco como oh, las fechas y los lugares para que haya vacantes te agradezco la comunicación la verdad es que a veces en, en radio estamos como muy apurados pero me parecía que estaba bueno que puedas contarnos parte de toda esta labor bueno a disposición y para nosotros también es muy importante que los vecinos sepan que hay otros espacios comunitarios donde ellos pueden tener información para ejercer un derecho que le corresponde que es el derecho la educación. Mm. Seguro. Así que, bueno. Dale. Eh, nosotros vamos a, a darte las gracias por la comunicación y decirle a la gente que recuerden que eh, no es una obligación estudiar, es un derecho que tenemos todos. Gracias, sí, Susana, por comunicarte con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Chao, un abrazo. Un Eh, era Susana Labate, la coordinadora del programa Promotores de Educación Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ¿Nos llamaron por teléfono? Nos llamaron por teléfono Luis de Zav ese derecho Somos sujetos de derecho eh, Vamos a después a contarles eh, en qué centro de asignación de vacantes Todavía estamos a tiempo Se pueden ingresar para la escuela media este año Sí, ahora vamos a hacer una pequeñísima tanda Estamos medio atrasados Así que hacemos una tanda y volvemos con más horas libre AM1110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 Hasta el 4 de abril, Prodanza abre la convocatoria para presentar proyectos de danza que necesiten un subsidio para su desarrollo dentro de la ciudad. Informes en Prodanza, Avenida de Mayo 575 o consultar en la guía de trámites en la web en www.buenosaires.gov.ar Servicios, Agenda Ciudadana Radio de la Ciudad Al servicio del vecino Sufrís por el beber de un ser querido Y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acercate los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon, te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784 Hoy tenés un lugar. Daniel Rolando Muniz necesita saber el paradero de su padre, José Adolfo Muniz, de 78 años. Si alguien puede aportar algún dato, por favor, comunicarse al 5-371-4600. Desde ya, muchas gracias. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora, Hora libre. libre, en AM 1110. Bien de todos. La Libre, también queríamos darle parte de la información que para nosotros es vital en el área del sistema educativo Eh, formal que tiene que ver con la posibilidad de conseguir escuela para nuestros chicos adolescentes jóvenes y para aquellos que quieran terminar eh, su secundario por ahí hablábamos antes con la promotora con la coordinadora de promotores de salud de educación perdón <risa> eh, eso debate sea, de promotores de educación eh, y la verdad es que bueno cuesta muchas veces que la escuela se ponga a pensar en este lugar qué sé yo cuando una escuela en una época decía bueno si este chico se porta mal hay que echarlo lo que no era consciente que le estaba sesgando su derecho sí ahora estamos en época de inicios donde hay que conseguir vacante y tenemos un centro de asignación de vacantes con tres sedes distintas Jani, eh, te pido que me ayudes ¿Cómo contamos? no si sí, tenemos hasta el 31 de marzo atención eh. hasta el 31 de marzo hay tiempo de 10 a 18 horas para aquellos adolescentes que todavía no tengan vacante hay tres lugares a donde se puedan acercar que les quede más cómodo Es la escuela técnica número 11 el distrito escolar <risa> número 6 Este es Manuel, Manuel Belgrano, en Cochabamba 2830. Cochabamba 2830, y un teléfono que es el 4941-0268. Hay otra escuela técnica que es la número 23, perteneciente al distrito escolar número 13, la Casal Calviño, esto es en la carra 621. Y aquí el teléfono es muy fácil, 4-671-1010. Y por último la Escuela Técnica número 32, pertenecente al Distrito 14, es la General José de San Martín. Esto es en Teodoro García, 3899, y el teléfono es el 4555-4026. Eh, atención porque bueno todos estos datos, que son muchos, quedan también en nuestro teléfono. El 5371-4600 por si quieren pedirle algo. Los atiende Fernando y les pasa toda la data. Y por ahí acordarnos nomás que todos tenemos derecho a educarnos. Nuestros chicos tienen derecho a la educación. Cuando les dicen que no hay vacantes, hay que acercarse. También puede ir, si en ninguno de estos lugares logra que los atienda, Esmeralda 55, ¿sí? hablan con la ley y le dicen, tengo este problema. Sí, los va okay. a atender en la puerta. Yo he visto esta semana que se ha atendido todo el día, ¿sí? desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas en Esmeralda 55, y si no, en estas direcciones de la Escuela Técnica 11, la Técnica 23 o la Técnica 32, tienen eh, los centros de asignación de vacantes. Gra gracias, Jani. Por favor, un placer. Eh... Es parte de lo que necesitamos que todo el mundo sepa, ¿no? Eh, la educación no es un privilegio, es un derecho. Eh, eh, y es un derecho que tenemos todos. Por ahí, hablar a veces de eh, cómo para nosotros fueron cambiando estas cuestiones socialmente, tiene que ver con tomar conciencia. Hace 10, 20 años no, se, no teníamos esta conciencia de que todos teníamos el derecho a educarnos. Daba la sensación de que era más una obligación de los chicos ir a la escuela Eh, hoy la está claro que no solo es un derecho de los chicos, sino que es una obligación de los padres gestionar que sus chicos vayan a la escuela. Me quedó algo de la antes de la entrevista de, de estamos Susana hablando, de... sí. Estamos hablando de si llegar a ser famosos o no la carrera si eso ilusiona. Eh, cambiaron tanto las cosas que antes vos estudiabas para llegar a ser un buen periodista. Ahora vos haciendo un escándalo ya estás en la tele. <risa> Sí. Eh, haciendo eh, alguna pavada estás en la tele y antes vos tenías que estudiar ojo, eso es para hacer algo eh, no, que no es serio obviamente, si querés ser serio un periodista serio, un conductor de un programa serio, obviamente vas a tener que estudiar pero ya llegás igual hay algo que es bien interesante de esto que estás diciendo que es en la televisión por ejemplo puede ir cualquiera hoy digamos hoy se hace el programa al estilo reality Eh, y hay muchos programas que supuestamente son periodísticos y coberturas que supuestamente fueron con periodísticas, que en realidad tienden a mostrar esto, que si fueran los simonquis, e o si fuera una pecera, a ver cuál, cómo es la vida cotidiana de la gente, sin la necesidad de problematizar aquello que se muestra. ¿Sí? Vamos a escuchar qué pasó con los valores y el, cono el conocimiento. Teníamos aquí en aquí Norberto Garaz. Bueno, vamos a escuchar. Él nos hablaba de los valores y... Eh, y el conocimiento y vamos a ver entonces cómo, cómo lo piensa él y cómo lo pensamos nosotros que la Argentina del 45 en adelante más allá de los tropezones golpes de Estado eh, marchas y contramarchas que ha habido gobiernos ineptos o gobiernos que fueron un desastre más allá de todo eso ...ha proseguido la formación de argentinos con alto nivel científico... ...que se han destacado en el Estelión... ¿sí? ...por ejemplo, después del 45 se avanzó bastante en ese aspecto... ...hubo un crecimiento en la matrícula escolar, muy importante... ...especialmente se avanzó en la incorporación de la mujer los colegios en la enseñanza. La matrícula de, de chicas eh, tiene que aumentado notablemente, porque la mujer en el año 30 tenía la posibilidad de ser maestra o de, de ser modista. O también la otra alternativa que era lo de el tango, que era que se enseguecía con las luces malas del centro, que se iba y la se capaba de la casa. En el momento en que la mujer empieza a tener derechos, de hecho votar, por ejemplo, El momento que Por ejemplo, en mi generación, yo estaba dentro de la Facultad del 55 de Ciencias, Ciencias Económicas, era una novedad que había chicas que, después de terminar el secundario, querían ser contadoras. En la Facultad de Derecho, había chicas que querían ser abogadas. No había abogadas en los años 30 ni contadoras, no había maestras, no había américa Se produce con respecto a eso, un avance. Un avance se produce más con, desde el punto de vista técnico, con el desarrollo del CONICET, que va a ser sobre los finales del gobierno de Perón y los inicios del gobierno del Frondici. La Universidad del Frondicismo es una universidad que da importancia también a la cuestión técnica, la creación del INTA, por ejemplo, del INTI, con avances importantes. Y ahora mismo, bueno, ya en los últimos tiempos se ha habido la Secretaría de Ciencia y Técnica. Por ahí hablaba algo que me resulta importante, más allá de toda la fundamentación que daba Galazo, que es esto, ¿no? Que nos ha cambiado, que era... ¿Se acuerdan cuando existía la escuela técnica solamente en Capital Federal y en provincia había dejado de existir? Entonces teníamos algunos problemas. Por ejemplo, se había dejado de valorar ese título al punto que si vos estudiabas electrónica en la provincia de Buenos Aires, hacías tu ejeb3 EGBIII, EGIII y tu polimodal en electrónica, cuando te venías a Capital a sacar la matrícula, para ser técnico electrónico no te la daban no te la daban porque habías estudiado un año menos que las escuelas técnicas de la capital federal que eran técnicas con orientación en electrónica por ejemplo ahí es donde hay una cuestión que también hace que la gente después pierda eh, el valor que le otorgan las cosas porque bueno haces tamaño esfuerzo y después resulta que te esforzarte por algo que no sirve o el título no es válido esto nos pasó en los noventa Ustedes eran chiquitos en los 90, pero es parte de lo que nos fue pasando a todos, ¿no? Eh, les pregunto a ustedes, ¿qué les pasa cuando ven que a la gente no ni siquiera pone esfuerzo? Eh, por ahí yo pensaba eh, en lo, lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Cuando los compañeros eran su propia opinión, cada uno hace lo que a uno le parece. Entonces vos tratás de exponer su, tu idea, yo con Chicho, suponete Chicho... Quiere hacer y yo no lo quiero hacer Y él me va a decir Yo creo que como tan buena persona que es Me va a decir Pero mirá la, la facilidad que tenés a, Después, al futuro Y las cosas que vas a tener Y en, es un tema personal Después de cada uno Elegir Está bien, pero también hay algo que, que Yo he escuchado muchas veces Que los pibes te decían ¿Para qué me voy a matar estudiando? Si después apruebo igual y Pero que después no te haga ninguna pregunta Bueno quizás sí, entonces el objetivo era aprobar era otro el objetivo, que era aprender digo, sí, sí. la historia es cuál es el objetivo que uno tiene si el objetivo, cuando yo me meto en comunicación social o en periodismo de ser famoso, del en el horno el problema si yo quiero ser comunicador social digo, porque para ser famoso no hace falta ser comunicador uh -huh. social vos lo acabas de decir no, no, eh, antes con cierta maestría me dijiste bueno, hago un escándalo, me desnudo en la calle y ya está bueno, con Pablo, tu tampoco desnudame no quiero que se me rían de mí, pero hago un escándalo Digo, estamos hablando de, un poco atravesados por la idea de esto, de qué se valora y qué no, ¿no? Eh, nos queda poco tiempo. Eh, vamos a intentar decirle, después de esto que, que fuimos diciendo hoy, ¿qué les parece a ustedes que tendríamos que dejarle en la cabeza a nuestra gente? Teníamos un oyente que nos decía, bueno, eh, yo no recuerdo bien lo que decía el oyente. Con que, que decía que, más allá de las posibilidades económicas que presenta para comprar un cuaderno, Eh, si venís con una generación de desnutridos ya corres con una gran desventaja digo, ¿qué pasa ahí entonces cuando tenemos que pensar en nuestros oyentes que nos hablan de esto no eh, la, la sociedad cambió, los valores cambiaron sí, sí, es cierto pero también es cierto que no todo el mundo tiene la misma accesibilidad no todo el mundo corre con las mismas ventajas ni desventajas ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? a pesar de que sabemos que hay pobres, que hay clase media que hay ricos, que hay más aventajados ¿Cómo tendríamos que valorar nosotros esta cuestión de la educación... ...esta cuestión del esfuerzo, del propio sacrificio, del conocimiento? ¿Qué dirían ustedes? Eh, pobres, ricos, clase media... ...no importa el estatus social tampoco... ...pero hay que abrir la mente y saber qué hay que hacer... ...y si te tienen que poner las pilas, te las tienen que poner... ...obviamente que el que esté más acomodado, que tenga mucha plata... Ya le va a tener razón te voy a decir, bueno, ¿y para qué voy a estudiar o para qué voy a pensar? Pero clase media y los pobres tenemos que ser para un, un nuestro futuro mejor, porque ya sabemos que estamos que la sociedad esta es muy individual, entonces nosotros mismos tenemos que pensar, como decías vos, pensamos nosotros somos individuales y hay otros que también son igual. Entonces, tenemos que pensar un futuro mejor para nosotros y si se puede también para todos los demás. Bien. Eso pienso yo. Pensar para uno y para todos Y básicamente lo mismo No quieren pensar, ¿viste? <risa> <risa> sí es así de fácil, no quieren hablar y... Chicho No, yo en mi parte... Eh, que uno tenga la mentalidad y la especialidad que tenga directamente Que se rompa el bocho, que rompa ese granito de arena Y que pueda completar todas las cosas que quiera en el camino o, o No dejar cosas mecha me en el camino para seguir adelante. Por ahí yo lo que les diría, eh, tanto a ustedes como a todos nuestros oyentes, es... Vale la pena a veces empezar a buscar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno lo entusiasma, a imaginarse una situación distinta. Cuando uno se imagina esa situación distinta, que para uno es mejor, que para uno es edificante, hay que empezar a realizarla. Y realizarla lleva esfuerzo, seguramente, pero también lleva mucho placer. Y está bueno entonces empezar a buscar... Esa cuestión, que es que depende de uno. Lo que no depende de uno, no. digamos El punto de partida no depende de mí. Pero el punto de llegada sí depende mucho de mí. Sí. ¿Sí? Estamos en hora libre. Nosotros seguramente nos encontramos la semana que viene. Eh, le agradecemos ahí a Macarena de Blas, antes a Alberto Burgos por el estar en la operación técnica. Nosotros les decimos hasta la semana que viene cuando seguramente lo volvamos a saludar. Diciendo, muy, a muy buenos medios días. Ustedes <risas> están siempre invitados, chicos. Da hasta bien. la semana que viene. Chau.